Bueno, esto que suele suceder a veces eh, accidentalmente, intencionalmente, bueno, esto de los incendios de la de las casillas, ¿no? Uh -huh. Que no solamente tiene que ver con pérdidas materiales, con esfuerzo, pérdidas de tiempo, pérdidas de un montón de cosas, sino también como queda como... Es un shock muy fuerte, es sí. muy fuerte, ¿no? Vivir esto. Eh, y, bueno, queríamos saber eh, cómo está allí la familia. Estamos en comunicación con Cecilia García, que es la mamá uh -huh. de uno de los jóvenes que perdió absolutamente todo en su casilla, allí en el barrio Esperanza. Cecilia, bienvenida a Radio Encuentro. Karina y Karina. Camila, te saludamos. Buenos sí, días, chicas, ¿cómo están? Bien. Bien, bueno, Cecilia, me imagino la situación familiar que deben estar eh, eh, padeciendo no y atravesando después de, de esto que, que padeció tu hijo. Sí, la verdad que, perdón, hacer eh, el despertar no fue bueno, eh, porque, bueno, llamaron por teléfono avisando que se estaba prendiendo fuego la casilla que mi hijo tenía en un barra de esperanza. Y dijo, eh, gracias a Dios lo tenemos porque en fin de semana estuvo trabajando eh, particularmente eh, haciendo trabajo de la librería, que es lo que él hace, y, y como trabajó sábado o domingo y el lunes estuvieron haciendo plateas y demás, estaba muy cansado, entonces se hasta allá, dijo, me dijo, ¿no puedo quedar en tu casa? Sí, dijo, le iba a quedar, le decía, si no problema, le si tengo un momento fue lo que hizo, y, y él se despertó a las 7 de la mañana por todos los llamados y mensajes que tenía, porque yo ni yo tampoco escuché el teléfono eh, donde avisaban de, de, de, de los vecinos de que se le había quemado todo, pero en realidad eh, han entrado en arrojar, porque Fernando tenía todo en su casilla, porque él a medida que iba trabajando, por ahí hacía algunos trabajos y los cambiaba por cosas para su casa, televisor el eh. edificio... La verdad es que me mucho, porque lo hizo con mucho esfuerzo. Él tenía una castilla que la tenía toda revestida por dentro con placas anti-humedad. Hace poquito había terminado el baño, que es lo único que quedó en pie, que era de material. Y después la mamá lo perdió todo, todo su esfuerzo, su trabajo, todo lo perdió ahí en segundos, en ceniza. y La no está. Bueno, yo la verdad que siento una angustia, impotencia, bronca. Sí, agradecido a Dios porque mi hijo está conmigo vida, se los daños materiales, pero me trunca la vida alguien que realmente labura y quiere salir adelante. Cecilia, para, para ordenar un, un poco, primero vos lo que estás comentando es que le entran a robar y después se incendia la casilla. Sí. Sí, porque, o sea, lo entraron a robar porque él, eh, el último día que estuvo en la casa fue el domingo, ¿sí? Domingo de la mañana, que él ya se vino para acá y inclusive se quedó, porque como tenía que trabajar domingo todo el día y algunos tenían que hacer plateas, él se quedó en mi casa. Ajá. Se en casa. Y él tenía televisor, tenía caloventor, tenía eh, horno, micro, eh, horno eléctrico, Y todas esas cosas, por más que se queden, tienen que estar en el estado. Claro, claro. No, no, no hay restos, no hay rastro No hay restos de nada, entonces, eh, sí, bueno, la cama y eso, pero que se, se queda, queda lo que lo que, lo que estaba, por ejemplo, la cama, volchón, los sillones, tenía unos silloncitos, ¿eh? esas cosas, él sabe que están ahí porque está, así, hay, hay todavía muestras de lo que, yo le había dejado la garrafa abierta, no cerrada, y eh, que esto también para para gente que vive así en las tomas cuando se van de sus casitas dejen las llaves cerradas de las garrafas porque la garrafa explotó eh, a lo que se quemó se quemó el, el regulador de la que va de la cocinita al, a la garrafa eso como es como eso se, al consumirse por las llamaas eh, quedó perdiendo gas y eso explotó todo por eso también tomó fuego la casita del lado de su amigo de su sí Claro, ahí está, por eso es que son dos las casillas quemadas. Sí. Sí. Porque fue el fuego fue mucho y y él tenía duro dentro de su casilla y de los, así que eh, quedamos que como cosas de combustión, nada, eso esa, o saben que saben que eso es muy es muy peligroso y genial bueno, en realidad. Él ya ahora no tiene ganas de, de volver ahí porque, bueno, eh, ya perdió todo. ya y Él se quedó con lo opuesto. No le quedó nada, absolutamente nada. Es empezar otra vez de cero, ver ahora cómo se acomoda, cómo acomoda la cabeza porque realmente la están pasando muy mal. Los dos, tanto él como el vecino, eh, la están pasando muy mal en este momento. Eh, gracias a Dios, Fernando, el trabajo tiene pero es otra vez volver a empezar de, de, de cero, porque sinceramente es muy doloroso, y esa esa casillita él la había hecho de mucha fuerza, entonces, qué sé yo, es, es tremendo, eh, yo quiero agradecer a través de ustedes el, el gran la gran convocatoria que hubo y, y demás, y, y nos han llamado, que ayuda ayuda, el, el municipio, el desarrollo social del municipio también nos llamó, Ayer eh, hoy tenían una, un encuentro ahí en la calle Álvaro Barro eh, con un señor Urrutia, creo que fue el que, que me llamó. Pero mi hijo me dijo, no, mamá, dice yo no no no no, voy a, no, no sé no sé lo que voy a hacer, no sé si, no sé, no, no, que en este momento está bloqueado, no, no sabe qué va a ser. Así que yo llamé y le agradecí la manestra de mi llamario, ¿no? porque o sea, hay que respetar a él también esta situación. Ahí estamos viendo en nuestro canal, eh, en TV, estamos viendo eh, algo de, de lo que era la casita de, de tu hijo, ¿no? Eh, sí. El baño, eh, muy muy lindo, ¿no? Muy muy armadito y se ve que muy invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero. Eh, Exactamente. Eh, yo sé que lo material cuando uno en la vida le pasan cosas feas eh, uno siempre prioriza la vida. Y yo sí realmente o sea, sentí sentí angustia, sentí mucho dolor porque eh, a ver, mi hijo invirtió mucho tiempo, lo hizo con mucho amor. Eh, un chico que quería progresar y que bueno, todavía es joven y puede seguir haciéndolo pero te un montón de cosas, un montón de, de, de situaciones. De... La verdad que es horrible lo que estamos viviendo, es, es doloroso, no es lindo. Por más que que él está, y bueno, eso yo lo, lo agradezco eternamente, infinitamente. Bueno, yo sé lo que es tener un hijo, sé lo que es tener que despedirte de un hijo, entonces por eso hoy le agradezco a Dios que él está, pero pero bueno, no realmente estas cosas no se hacen. Eh, yo sé que hay mucha gente que por ahí, eh, no sé, tiene tiempo para todo, para hacer baño y demás, que, pero que no prendan fuego las casas, por favor, llévense, los material lo necesita, llévenselo, no, pero no hagan daño, por favor, porque ustedes no saben lo que generan del otro lado. Eh, él está contenido, hasta acá casa, bueno, ahora no está porque salió a trabajar, pero el dolor que uno siente, la impotencia y el no poder hacer nada, eh, un chico que buscaba su futuro, de progresar y de de estar solo, él tiene su familia, él está solo porque está separado de la mamá de su hijo, pero esta no es manera de eh. Cecilia. Sí, la verdad que... sí, eh, bueno, no sé si están pidiendo, sea, si si qué en qué se puede ayudar, ¿no? Vecinos, vecinas que están escuchando, eh, si se puede colaborar con algo. Sí, eh, lo que más por ahí pedimos es, es calzado, ropa de trabajo, eh, eso eso es prioridad porque él tiene que seguir trabajando y quedó con lo puesto. Claro. Eh, entonces por ahí Yo no sé que sí. tampoco no es que todo el mundo tiene que venir a hacer nada, simplemente. Hola, yo es que no sé, yo sinceramente no realmente puedo decir qué hacer en este momento porque estamos todas. ¿sí? Y un llamado Para a la hacer... conciencia, ¿no? A esto de tener conciencia, esto que decía Cecilia, ¿no? No encendien las casillas. No, <risa> Entonces, no, no. Hace falta tanto enseñanza Claro, digamos, claro. Sí. No, por favor, no, si no si se... las cosas, bueno, sénselas pero no hagan andando quemando, porque no, no, así, no se, así no se va por la vida. Eh, si necesitan el televisor, no, que, ya no, lo, necesitan, no es lo justo, porque el hijo eso se lo ganó trabajando. Entonces, si todo el mundo sale a trabajar y hace las cosas bien, y vas a tener el televisor, y vas a tener un, un calaventor, pero no el fuego, no hagan daño, porque me destruyen las ilusiones, el, el querer seguir, te bloquea, te bloquea, estas situaciones te bloquean. Eh, yo la vez pasada veía con dolor cuando a una chica también con tres timaturitas la dejaron sin nada, con lo opuesto. Y hoy nos tocó a nosotros. Y realmente sentí... Es una mezcla de dolor, bronca, impotencia y agradecimiento, porque bueno, si Fernando dice que estaba en la casilla, claro. eh, no sé lo que hubiese pasado, porque si me entraban a robar y de repente mi hijo reaccionaba mal, ocurrió otra cosa, o bien no sentía nada porque estaba muy dormido, y le prendían fuego la casilla y... y Es, realmente es, es, o sea, te, te haces todo el análisis de todo lo que también no pasó, gracias a Dios no pasó, pero ya, vuelvo a repetir si quieren todas las cosas infelaz, pero no hagan daño muchacho por favor no quemen el futuro del otro el esfuerzo, el trabajo eh, el amor que puso para poder hacer tener darle un techo a su hijo cuando iba a los fines de semana esas cosas no se hacen, eh, después lo demás, bueno, es lo que te digo, por ahí lo que más urgente necesita en este momento es, eh, es, es ropa, es calzado y, y nada, que la gente tome conciencia que, que haciendo estas cosas no, no, no van muy lejos porque... En algún momento la vida ha tenido muchas vueltas, qué sé yo, yo creo mucho en Dios y yo le decía, hijo, estás acá, te tengo, te abrazo, pero sinceramente el dolor igual está, así que eh, tomar conciencia para que a otras personas no le pase lo mismo y que si mi hijo molesta porque trabaja todo el día y uy, que eso es lo que le enseñamos nosotros de chicos, que la vida todo se logra solamente con trabajos, nada más que eso. Cecilia, te mandamos un abrazo enorme a vos, a tu hijo y a toda tu familia en este momento tan difícil, ¿no? Eh, sí. que, como decías, no son pérdidas, no, no solamente son pérdidas materiales, sino que es un, una angustia seguramente familiar, así que bueno, te mandamos un abrazo muy fuerte, Cecilia. Yo les agradezco a ustedes que hayan hecho eco y que hayan llamado para para bueno uno poder también expresar lo que, lo que no queremos que le pase a otras personas. A nadie más le tiene que pasar esto, en ninguna toma, en ningún lugar, ya digo y vuelvo a repetir, las cosas materiales se recuperan, si las necesitan llévenselas, pero no le hagan daño a la gente quemándole el techito que tienen porque ustedes no saben lo difícil que hoy es poder volver a empezar de cero, de cero, porque mi hijo quedó con lo opuesto y esas familias que han perdido sus casas, porque les han robado y después se las prende en fuego, es lo más bajo que puede hacer el ser humano. Gracias, chicas, y buenos días para ustedes también. Gracias a vos, hasta pronto.